Saludos, pasan dos minutos de las nueve de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta y seguimos disfrutando de estas fiestas navideñas hoy jueves 26 de diciembre y hoy esas fiestas se van a personalizar aún más en Elche gracias al inicio. ...de otras fiestas, las patronales de invierno... ...con la lectura del pregón a cargo de Sisto Marco... ...en el Gran Teatro comenzarán las fiestas de la avenida... ...esta tarde, tan arraigadas en nuestra tradición... ...al estar muy vinculadas al misterio de Elche... ...representamos la llegada de la imagen de la Asunción... ...con la partitura de su coronación en Elche... ...como Mare de Deu. ...mañana celebrarán el día del licitano ausente... ...y el fin de semana culminarán el, estas fiestas... ...el sábado con la esperada romería... ...en la playa del Tamarí... ...la romería y a las 3 de la tarde... ...la tradicional carrera de canto ...que a lomos de su caballo... ...va a recorrer las calles de la ciudad... ...para llegar al ayuntamiento... ...y allí dar la noticia del hallazgo de la Virgen... ...en la playa a las autoridades... ...y a la ciudadanía en general... ...entonando ya saben ustedes... ...ese llamamiento a la playa y visitantes... ...y el domingo se cerrarán... ...con la procesión de la Virgen... ...pero hay más actos programados donde el teatro y la pólvora son los protagonistas. En el programa de hoy de La Glorieta hablaremos de estas fiestas patronales de invierno con el presidente de la Sociedad de la Avenida. También tendremos tiempo de hablar de los excesos navideños y terminaremos el programa con la entrevista política enmarcada en esa ronda que realizamos todos los meses con los portavoces municipales tras la finalización del Pleno Ordinario. Hoy estará con nosotros a las diez y media de la mañana el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Y en este día, el segundo de Navidad, no faltarán los clásicos villancicos ni las canciones para seguir respirando a Navidad. Y sobre el discurso del rey de Nochebuena, el alcalde de la ciudad, Carlos González, lo calificó de oportuno y propio de una monarquía moderna. Comenzamos con su valoración. El discurso del rey fue interesante, oportuno y estuvo bien enfocado desde la perspectiva de la situación política que vive nuestro país. El rey planteó cuáles son los retos y las preocupaciones que tiene en este momento la sociedad española. Y en ese sentido habló de desigualdad, de desigualdad social, de, de la situación por la que atraviesa Cataluña, del cambio climático y de la revolución tecnológica a la que tenemos que enfrentarnos como sociedad Española Habló también de algo tan importante como la lucha contra la violencia de género, la lacra del machismo criminal y resaltó la importancia que tienen los valores de la libertad, la solidaridad y la igualdad, que tal y como él mismo indicaba, no son logros irreversibles, sino que son logros colectivos por los que tenemos que luchar cada día, como sociedad y como individuos. Y también se re refirió a un aspecto tan importante como la necesidad de consenso y de entendimiento, que son valores esenciales para favorecer la convivencia y todo ello enmarcado en, en nuestra Constitución, en la Constitución Española de 1978. Pues de 1978, y volvemos a recuperar las secciones musicales, pero antes comenzamos con una canción de Navidad, y hemos escogido, pues en, en esta ocasión, no un villancico, sino la composición del cantante argentino Luis Aguile, quien muchos de ustedes recordarán sus éxitos porque continúan en ese inconsciente colectivo. Melodías como es una lata al trabajar o cuando salí de Cuba. Pues para este artista, la Navidad encierra un claro mensaje. Ven a mi casa esta Navidad. Tu que estás lejos de tus amigos, ve tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensare, tú que esta noche no puedes. Dejaré de recordar. Quiero que sepas. Que aquí en mi mesa. Para ti. Tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta navidad. Por eso hay muchas cosas más de la mi casa esta vida. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que nesta noche Él te acompañará. no vayas solo por esas calles. Queriendo te aturdir. Ven con nosotros. Y a nuestro lado. Intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas. Mas ven a mi casa esta na por eso en muchas cosas ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú que has vivido siempre de espaldas. Sin perdonar ningún error. Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días, todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa. Zo is het gewoon. Maar het is Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Cuando piensas en madera, piensa en Maderera Ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplios stocks en madera. Visítanos y consulta presupuestos sin compromiso en... Carretera Catrala Dolores, kilómetro 0900. Deseamos a nuestros amigos, clientes y empresas feliz Navidad y un próspero año nuevo. Maderera Ilicitana, carpinteros de exterior.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 ...101.4... tele Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar Alonso... ...pues cuando pasan... ...14 minutos de las 9 de la mañana... ...vamos a dejar la Navidad... ...de momento en nuestra música... ...y cambiamos de melodías... ...nos vamos al espacio... ...en la sección dedicada al cine... Pero nos vamos a ese espacio cósmico. La película 2001, Odisea del Espacio, la obra maestra de la ciencia ficción, también contribuyó a resucitar la música. El poema sinfónico de Richard Strauss, así habló Zaratustra, fueron las notas elegidas por Kubrick para apabullar al espectador, para enfatizar el amanecer o el renacer del hombre de Nietzsche. Magnífica banda sonora, la de esa obra maestra de la película 2001, Odisea del Espacio, una música que podría ser nuestra banda sonora de todos nuestros comienzos. Y en la sección de los clásicos de jazz volvemos a la Navidad, al jazz elegante de la cantante y pianista canadiense Diana Krall. Christmas time is here Happiness and cheer Fun for all that children call Their favorite time of year Snowflakes in the air carols everywhere olden times and ancient rhymes of love and dreams to share sleigh bells in the side by the fireside and joyful memories there Christmas time is here families growing new oh that we could always see such spirit through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 such spirit through the year. Oh, that we could always see such spirit through Dejamos eh, la sección de los clásicos de jazz con esa voz elegante de Diana Kroll para seguir con la música navideña, pero en la sección que dedicamos siempre a la poesía hecha música. Hoy hemos escogido el poema de Gloria Fuertes, versionado por Paco Ibáñez, para que nos hable del nacimiento de Jesús. Ya está el niño en el portal que nació en la portería. San José tiene taller y es la portera María. Vengan sabios y doctores a consultarle sus dudas. El niño sabe lo todo, está esperando en la cuna. Dice que pecado es hablar mal de los vecinos y que pecado no es besarse por los caminos. Que se acerquen los pastores, que me divierten un rato. Que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Que pase la Magdalena, que venga San Agustín. Esperen los reyes magos que les tengo que escribir. Bien, pues este ha sido el poema y en la sección de la música actual dejamos de momento la Navidad para. Mostrarles la música que aún le queda y mucho a Coquemaya para completar su carrera profesional en solitario después de haber liderado los Ronaldos. Pues a nosotros también nos queda mucha música y vamos a destapar esa efemérides musical para recordar el aniversario de la muerte de Gilbert Bécaud, uno de los grandes mitos de la canción francesa. Toi qui marches dans le vent seul dans la ville Avec le capa tranquille du passant, toi qu'elle a laissé tomber, pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose.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 Passe devant les banques, si tu n'es que saldinbanke, lapant-retent. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents. Ont laissé seuls sur la terre petit oiseau sans lumière, sans printemps, dans ta veste drapant, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême. J'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. Pues hemos escuchado a Gilbert Becot, autor de Tinan y de otras 400 canciones tan populares que las versionaron el mismo Sinatra, Bob Dylan, Elvis Presley o Marlene Dietrich. Después pues de uno grande de la canción francesa pasamos a otro de la canción española, Antonio Vega, porque hace 10 años falleció en diciembre. Pero el pasado año un grupo de artistas se unieron para rendirle homenaje y tomaron sus canciones para emprender una acción de lucha contra el hambre con los gigantes que creó la música de Antonio Vega. No quieras ocultar, ¿qué has pasado sin tropezar? Contro de papel, no sé cuánto quién voy. O que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles. De algún extraño lugar y en mi estantería espera A hacer tu risa estallar En un mundo de somar, siento tu fragilidad, deja de engañar, no quiero ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? ¿Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí? 101.4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 Pues cuando la ciudad se encuentra inmersa en las fiestas navideñas... ...precisamente a partir de hoy esas fiestas se intensifican... ...porque se añaden las fiestas patronales de invierno... ...las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción... ...las de la Avenida de la Virgen que están tan arraigadas... ...por ser el inicio de las representaciones del Misteri Delch... De, ...de esta gran tradición patrimonio de la humanidad... ...para hablar precisamente de todos los actos programados... ...que comienzan hoy a partir de las 7 de la tarde... En el Gran Teatro, con la lectura del pregón, tenemos con nosotros al presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, José Manuel Sabuco. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Robin buenos María. días y feliz Navidad a toda la gran familia muchísimas, que formáis parte. Muchísimas gracias igualmente para ti y para todas las personas que nos están oyendo. He dicho a la gran familia que formáis, formáis parte de la Avenida de la Virgen porque es una sociedad... ¿Con cuántos años de antigüedad? Pues se funda en el 1865, yo creo que es una de las entidades decanas de la ciudad y luego con un origen muy popular porque cualquier persona, cualquier ilicitana, cualquier ilicitano puede formar parte de la misma como socio. Ya en los orígenes nació así y así se ha mantenido de forma ininterrumpida. Y desde 1865 pues, es la entidad encargada de, de preservar esta tradición y de organizar las fiestas anuales cada año, del 26 al 30 de diciembre. Y luego, a lo largo del año, también hacemos muchas actividades, sobre todo de difusión, para que cada vez esta festividad, esta tradición, que forma parte de nuestro patrimonio cultural no solo no se pierda, sino que sea cada vez más conocido y haya cada vez una mayor participación. ¿Y a la venida que le ha reportado el estar tan vinculada y cosida al misterial, patrimonio de la humanidad? Hombre, tradicionalmente el origen. Eh, siempre nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, que en el interior de esa arca, junto a la imagen de la Virgen de la Asunción, venía la consueta, eh, Siempre ha estado indisolublemente unida a, a la festa, al misterio. Yo creo que eso está en el corazón de cada ilicitano y lo llevamos muy dentro. Sabemos que si la Virgen no llega por el mar con la consueta, pues esa festa no se, no se celebraría. ¿no? Yo creo que es muy bonito el celebrarlo así, el recordarlo así, el transmitirlo de esa forma. Y bueno, somos dos entidades pues, muy vinculadas, la venida de la Virgen... ...y el Patronato del Misteri. ¿Se encuentran satisfechos por la salud de estas fiestas? ¿Cada año está teniendo a más seguidores? Estamos muy contentos porque sí que vemos que la difusión que realizamos... ...da fruto. Las visitas de Cantó a los centros escolares... ...hemos elaborado di diferentes materiales... ...se elaboró un recortable para los niños... ...un cómic este año un cuento infantil, herramientas para poder trabajar en, en el aula con los, con los niños, que son el, futuro, son el futuro de la fiesta, para que conozcan esta tradición. Yo siempre digo que antes eran los abuelos los que llevaban a ver a Cantó, a los niños, y hoy se está produciendo un fenómeno a la inversa. Los niños han visto a Cantó en el colegio y piden a sus padres que les lleven a ver a Cantó, a ver la carrera, a, a la romería, a la playa del Tamarit... Y esto es algo muy bonito y que hace que cada vez tengamos una mayor participación en las fiestas, en la romería. El día 28 pues veremos muchos grupos de gente joven, de, de comparsas de moros, de cofradías, de amigos, de familia. Y es lo bonito, es un día de convivencia y es la fiesta de todo el pueblo de Elche. Porque ustedes literalmente llevan a canto y a su caballo al mismo patio del colegio. Sí, eh, Cantó digamos que es el eje, es eh, el protagonista de esa visita, pero aprovechamos para impartir un taller para explicar quién era Cantó, qué descubrió Cantó, qué había en el interior del arca y darles ese material didáctico también para que los lleven, lo lleven a su familia y les expliquen también. Pocos, pocos en Nietzsche se desconocen eh, lo que fue Cantó y lo que suponen eh, la llegada de la Virgen, por eso venida de la Virgen, el arca, la partitura del misterio. Pero si hay alguno que lo desconozca y que nos esté escuchando, José Manuel Sabuco, ¿cómo explicáis ustedes eh, lo que hace la conmemoración? Bueno, este año es un año mm, especial porque el 28 de diciembre es sábado. Hay muchas personas que cuando es laborable tienen dificultad por motivos de trabajo de acudir al Tamarit. Yo desde aquí invitar a aquella persona que nunca haya podido estar, que merece la pena al menos una vez acercarse a, a ver amanecer en la playa del Tamarit, a ver llegar esa arca, a ver cómo cantó, escenifica, cómo sería aquel, aquel hallazgo. Y luego a participar pues, de un día lúdico, de convivencia, muy bonito, de, de hacer camino. Hay gente que va por di diferentes motivos, no solo por, por fe o por motivos religiosos, sino por un día de convivencia, por caminar juntos, por, por pasar ese día de asueto en, en familia. A mitad de, de romería hacemos una parada, donde cada uno comparte lo que ha llevado para, para almorzar. Y sobre la una y media se llega a la ciudad y ya prepararnos para los actos de la tarde, A la tarde, a las tres de la tarde, pues la tradicional bomba y todo el mundo a, a ver llegar a Cantó, que comunica esa buena noticia del hallazgo, y desde ahí se forma una comitiva cívica hacia, hacia el huerto, al, el orde de les partes encarnaes, donde recogeremos a, a la imagen de la Virgen de la Asunción. Pues vamos a hablar de, de cómo han preparado ustedes, eh, sobre todo, la fiesta en el sábado, porque... La playa del Tamarit, ¿han, tenido, han llegado a, a preocuparse por aquello de que el permiso no llegaba para Ahora, celebrar la representación en la playa? Evidentemente la preocupación existió. En el momento nos llega un informe técnico desde, desde Valencia, desde Medio Ambiente donde se, recom se recomendaba, no se prohibía, se recomendaba pues, ciertas precauciones a la hora de celebrar el evento en la playa del Tamarit, al ser una playa natural protegida. Eh, contactamos tanto con el Ayuntamiento de Elche como con el Ayuntamiento de Santa Pola y, bueno, se han hecho las gestiones necesarias para que se pueda desarrollar el evento como siempre, en el lugar donde siempre se ha hecho. Uh -huh. Y, bueno, con algunas medidas ¿Esas, medidas... ¿Esas medidas protectoras van a cambiar eh, de alguna forma la representación? No, eh, la esencia de la representación no va a cambiar. Si, lo que sí que, el, lo que es el vallado, lo que es el recinto, pues hemos tomado alguna precaución. ¿Alejan ustedes al espectador? Sí, un poquito, un poquito más. No alejamos al espectador, sino que nos, nos alejamos un poco del espacio dunar, que uh -huh. es un poco lo que... ...lo que se nos recomendaba... ...y desde aquí también quiero aprovechar... ...para agradecer tanto a nuestro alcalde... ...como a la alcaldesa de Santa Pola... ...también por el, por el interés... ...y por la implicación... ...para resolver esta cuestión... ...por todo el apoyo que siempre nos dan... ...es una fiesta que se celebra... ...en los dos términos, en Elche y en Santa Pola... ...y la verdad que siempre hemos tenido... ...todas las facilidades de ambos ayuntamientos... ...de la policía local... ...de ambos municipios... Uh -huh de protección civil, de día. Es una romería donde participa muchísima claro. gente. y es importante ¿De, cuántas, ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues estamos hablando en torno a las 4.000 personas en las que suelen participar. Un día 28 laborable. Uh -huh. Este año, al ser sábado, esperamos más gente. De hecho, ya se prevé un refuerzo de autocares para el desplazamiento a la playa del Tamariz. ¿Los autocarris son gratuitos? Y son salen... gratuitos, es un servicio que ofrece el ayuntamiento... ...y saldrán a partir de las 4 de la mañana... ...desde el Palacio de Altamira. Solo tiene un punto de salida, Palacio de Altamira? Hay un punto de salida de 4 a 6 y media... ...del de Palacio de Altamira... ...y hay otro punto en, en el Huerto de la Virgen... ...en las Puertas Coloradas... ...donde saldrá un autobús a las 5 de la mañana... ...para facilitar a los vecinos de aquel barrio... Tan, eh, ...donde tran, tanta tradición tiene la festividad de la Avenida de la Virgen. Hoy hemos dicho que comienzan... Um, ...ustedes han elegido a Sisto Marco para iniciar estas fiestas... ...para ser el pregonero. ¿Por qué esta elección? Y sé que tiene mucho que ver con eh, lo que ustedes van a estrenar... ...una arca nueva. Sí, bueno, este año eh, Sisto ha sido la persona encargada... ...de redactar el, el proyecto técnico de la nueva arca de la Virgen de la Asunción, que estrenará este año. Y a la hora de plantearnos los nombramientos de cargos, siempre mmm, tenemos en cuenta el reconocer, el agradecer a aquellas personas que están trabajando por nuestro patrimonio, por nuestra tradición. Entonces, un, sobre la mesa salió el nombre de Sisto y yo creo que... Unanimidad. Con, con, con gran acierto vamos a disfrutar de un gran pregón. ...de una persona muy conocedora tanto de la Avenida de la Virgen... ...como por supuesto del Misteri... ...y esta tarde a las 7 de la tarde pues disfrutaremos de ese pregón... ...que será el pistoletazo de salida para la Avenida de la Virgen 2019. ¿Era necesario cambiar el arca? ¿Ya se hundía el arca? <risa> bueno, ¿Corría era... peligro la partitura y la Virgen? <risa> era necesario por dos motivos... Eh, ...era un arca de madera de gran, de gran peso que al no estar sumergida en agua solamente unas horas al cabo del año, pues cada año mmm, tenía filtraciones. Nos tocaba ponerla en agua, nos tocaba calafatearla. El peso eh, hacía dificultoso el manejo por parte del equipo de los marineros y bueno, nos, nos lanzamos a ese nuevo proyecto de un arca más ligera con un material más moderno, fibra de vidrio, y con un mecanismo diseñado por Sisto Marco que permitiera aligerar. Yo creo que, bueno, que se ha conseguido y que este año externamente el arca es idéntica a la anterior. La gente que no conozca que es nueva va a pensar que es la de siempre, pero sí que mejoraremos en cuanto a seguridad y en cuanto a aligerar el transporte de la misma. Hemos hablado del valor social de esta fiesta, que es incalculable, eh, pero ¿cuál es el valor histórico de la misma? ¿Qué patrimonio tienen ustedes? Porque al fin y al cabo están representando una leyenda. Estamos representando una tradición. Eh, la sociedad surge en el año 1865, pero recoge toda una tradición anterior. Desde 1700 tenemos documentado la celebración de esta festividad. En un principio, únicamente era una festividad religiosa. el 29 se celebraba una, una santa misa y una procesión. Y a partir de 1865 la sociedad lo que hace es sacar a la calle esa tradición, es representar en, en las calles de la ciudad la carrera de Cantó, el hallazgo. No se va en un primer momento a la playa del Tamarit porque los recursos no lo permitían y se elige el, el huerto de las Puertas Coloradas como lugar que representaría la playa del Tamarit hacia donde ir a encontrarse con la Virgen. Y desde entonces, pues, eh, la verdad es que la festividad mm, ha ido creciendo, ha ido creciendo, se ha hecho muy popular y, bueno... ¿Y qué conservan muy... de, de, de ese siglo, del XIX? ¿Qué conservan ustedes? Pues que... se conserva la... indume indumentaria, uh -huh. se conservan programas de fiestas, se conservan eh, los antiguos cabezudos que están en el Museo de Pusol... ...conservamos también el, el arca... ...la primera arca que se tiene noticia... ...que se hace nueva es del año 40... ...anteriormente se dice que habían ...unos restos del arca primitiva... ...que se portaban en, en la procesión... ...y bueno, y todas las actas... ...desde la fundación de la sociedad... ...también están conservadas en el archivo... ...es una tradición que caló muy hondo... ...en, en el corazón del pueblo ilicitano... ...y que nunca ha dejado de, de celebrarse... Unas veces con más posibilidades de recursos, de forma menos grandiosa, más humilde, pero en los últimos años pues ha ido a más de ahí ese reconocimiento también de, de fiesta de interés turístico y, y de bien de interés cultural. Con lo que han conseguido ya el primer paso, ¿no? Eh, ¿Quieren ustedes continuar, ya que está vinculada al misterio continuar recibiendo más reconocimientos? ¿Están trabajando...? Nosotros no trabajamos por el reconocimiento, trabajamos por la difusión y por preservar y porque la fiesta vaya a más. Si en ese trabajo, en el camino, llega algún reconocimiento como ha sido el de interés autonómico o como ha sido el bien de interés cultural y material, bienvenido sea. Pero no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es preservarla potenciarla, que cada vez sea más conocida, que todo el mundo la sienta como propia, porque el protagonista es el pueblo de Elche, sin el pueblo no, no, no tendríamos la fiesta, y si en el camino llega algún reconocimiento, bienvenido sea. Pues ese es el trabajo que han hecho, porque para conservarla han añadido el arca nueva, que la necesitaban, y para difundirla, pues han recibido, están recibiendo eh, ya esa recompensa de las campañas de difusión con... Eh, Como usted ha dicho, eh, cambiando la costumbre de que sean los niños los que lleven a los padres a ver a Canto y a ver a la representación del hallazgo en la playa del Tamarit y a participar en la procesión. Pero también. O este año eh, se están viendo también los resultados de esas campañas educativas. Usted antes ha comentado que realizan cómics, publican cuentos. Este año, eh, ¿qué recompensa es la que han obtenido por su trabajo de difusión? Bueno, este año tenemos como novedad eh, la publicación de un cuento infantil. Se llama El Cant de Cantó. Es un cuento escrito por María Ángeles Román y María Carmen Díez. Ellas son educadoras de la Escuela Infantil Municipal Don Julio. Es un cuento que venían trabajando hace años con, con sus alumnos y que el año pasado desde la sociedad les, pro, les propusimos el poder publicarlo para hacerlo llegar a todas las niñas y a todos los niños de Elche. Acogieron el proyecto con, con gran cariño. Eh, hemos contado con la colaboración de Grupo Antón Comunicación, con los dibujos de Vicente Javier Poveda, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche y bueno, ya es una realidad que, que estará... En nuestras calles, a partir del 28 de diciembre, eh, con diario y formación, de forma gratuita, se distribuirá. Y el próximo año, cada, cada visita de Cantó a un centro escolar, a cada niño se le regalará ese cuento. Otra, otra vía de difusión, este año también solicitamos a la ONCE que el 28 de diciembre la ilustración del cupón fuera una alegoría de la venida de la Virgen. ...yo creo que es algo importante... ...porque a nivel nacional se va a conocer... ...esa tradición tan nuestra ¿no?... Eh, ...son 5 millones de cupones... ...los que se van a distribuir por todo el país... ...y en todos ellos aparecen... ...unos dibujos sobre la Avenida de la Virgen... ...y la descripción de la fiesta... ...como interés turístico, autonómico... ...bien de interés cultural... ...el logo de los 650 años... ...que cumplimos a partir de 2020... Son hitos importantes y semillas de difusión que yo creo que hacen que la fiesta cada vez sea más conocida y cada vez cuente con una mayor participación. Si cumplen 200 años en 2020, ¿eso significa que ya preparan la conmemoración? Sí, son 650 años del hallazgo y, bueno, estamos preparando toda una serie de actividades a lo largo de todo el año. Eh, es un año que ha sido concedido por la Santa Sede como año jubilar y a partir de enero pues daremos a conocer todos los actos que se van a realizar desde el 29 de diciembre, que será la apertura del año jubilar de este año, hasta la clausura, que será el 29 de diciembre del próximo. Pues en enero lo volvemos a llamar para que nos cuente precisamente estas conmemoraciones del 650 aniversario del hallazgo y del 200 aniversario de la Sociedad Venida de la Virgen. Vamos a terminar la entrevista hablando precisamente de los programas, de lo que ustedes han previsto para, para desde hoy hasta el domingo. Hemos hablado de la romería... Hemos hablado de la carrera, pero así de pasada, porque la carrera seguirá siendo la misma. ¿Ustedes no van a incorporar eh, nuevos recorridos ni no, nada? Por supuesto que no. La carrera es algo ya muy tradicional, desde el huerto, eh, por todo el barrio del Raval, hasta Juan Ramos Jiménez, hasta la llegada al ayuntamiento, y es donde, donde todo el mundo espera a Cantó. Este año, eh, bueno, también destacar el, el viernes 27 de diciembre, que es la jornada que dedicamos a las personas de Elche que viven fuera, la jornada de licita no ausente. Tendremos por la mañana, a las 10 de la mañana, una eucaristía en Santa María. Luego, a las 11 y media, una recepción a todas estas personas por parte del señor alcalde en el salón de plenos. ...y luego finalizamos con una visita... ...este año visitaremos la almazara El Tendre... ...cada año vamos visitando algún lugar de, de la ciudad... ...y con una comida de hermandad... ...es un año, es una jornada muy entrañable... ...el poder reunirse gente de fuera... ...gente de ilicitana que vive fuera... ...y que con motivo de la Navidad visita la ciudad. También realizan ustedes esa ofrenda de flores... Sí, hay una ofrenda de flores en el camarín y bueno, para ellos es un día muy emotivo, pues hasta el punto de que se alarga la jornada porque la gente tiene muchas ganas de compartir, de encontrarse con su ciudad, de conocer, pues todas aquellas novedades que han pasado a lo largo del año y es un acto para nosotros muy entrañable y muy, muy bonito. Y volveremos a ver a los cabezudos, también muy típicos de la sociedad de la Virgen, una reproducción de los mismos porque los originales están en el Museo de Pusol. Sí, nuestra festividad... Eh... Tiene todos aquellos elementos típicos de las festividades valencianas, las danzas de, de la Virgen, los gigantes y cabezudos, la dulzaina y el tabalet, eh, los heraldos, decir, elementos que han permanecido a lo largo del tiempo y que nunca, nunca han llegado a, a desaparecer. ¿no? Y el domingo ya es el día grande, es el día de la procesión, ¿y ¿qué tienen preparado? Bueno, a las once de la mañana tenemos la procesión solemne... ...con ese trono de desangelets tan tradicional... ...donde la patrona va rodeada de un cortejo de, de niñas y de niños... ...vestido de angelitos. Después tendremos la Santa Misa... ...en la que participa la Escolanía del Misteri... ...y al finalizar la misma se disparará una mascletá... Desde, ...desde el puente de Altamira. Por la tarde, esto es un acto que se incorporó hace tres años... Tenemos la oportunidad de ver en el Gran Teatro eh, la obra Socpera Elch, 1370, de Antonio Amorós, que re recrea lo que fue la venida de la Virgen. Desde aquí invitar a aquellas personas que todavía no han podido presenciar esta obra de teatro a que se puedan acercar, porque de verdad merece la pena, Tiene una, una entrada simbólica, un donativo de 3 euros que cada año dedicamos a una entidad social. Este año va dedicado a un proyecto de cooperación internacional a cargo de, de Manos Unidas y también es una forma de compartir, de ser solidarios dentro de nuestras fiestas de la Avenida de la Virgen. Con lo que a partir de mañana el volteo de campanas desde Santa María y el, los cohetes disparándose mmm, va a ser el sonido tradicional. Por supuesto, a partir, de, a partir del bregón cada día tendremos al amanecer ese disparo de cohetería, ese volteo de campanas que nos habla de que Elche en fiestas y que se prepara para, para recibir a Cantó, para recibir a la Virgen de la Asunción. Y nos queda también hablar de esos cargos honoríficos, porque ustedes han nombrado a Sisto Marco como pregonero, pero no se han olvidado de otros ciudadanos de Elche. Por supuesto, como, como decía antes, siempre reconocemos la labor y el trabajo de personas que están ahí apoyando nuestra tarea. Este año, como caballero portaestandarte es Francisco Vive Rodríguez. Eh, como damas electas, María Asunción Tormo Crespo y Ángeles Joven Antón. Como entidad abanderada se ha designado a la mayordomía del Santísimo Corpus Christi. Y luego los cargos propios de la jornada del licitano ausente, como ilicitana distinguida Rita María Cobes Tornel, ilicitana de adopción distinguida Concha Lama Rodríguez y licitano ausente distinguido Jesús Melendro Canales. Son las personas a las que se quiere agradecer pues, esa labor en pro de nuestra cultura en pro de nuestra tradición Y en el programa de fiestas eh, que de mano que supongo que habrán han repartido eh, ¿Cuáles son las ilustraciones que, que han escogido para este año? Bueno, en eh, la portada está el cartel de anunciador que es obra de Fernando Sebastián que recoge ese amanecer en la playa del Tamarit v vemos ahí el arca flotando sobre el mar canto que la encuentra y sobre el cielo pues, la silueta de, de la patrona Y luego en el interior vienen también una serie de fotografías que son seleccionadas de, de ese certamen uh -huh. fotográfico que la sociedad realiza y que recogen pues, lo, que es la, lo que es la fiesta, ese calor popular, ese fervor, uh -huh. esa emoción también en la cara de los niños, en la cara del público a ver a Veracantón, ¿no? que una imagen habla más que mil palabras. Yo creo no que bien. contemplar las fotografías nos, nos dice qué supone la venida de la Virgen para cualquier de Elche. Y este año los Angelets eh, en el trono de la Virgen están garantizados. Están garantizados, sí. Ya han, con, ya han conseguido todos los, sí, los hemos necesarios. Hemos conseguido, incluso tenemos lista de espera para los próximos años. Eso significa que sigue funcionando la llamada eh, de la participación de los ciudadanos a, a estas fiestas. Pues José Manuel Sabuco como presidente de la Sociedad Venida de la Virgen último minuto para invitar a todos los oyentes. Pues la invitación más concreta es a la playa y licitarnos. La Avenida de la Virgen está cerca. Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche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 El 28 de diciembre sigue en directo la carrera de Cantón en Teleelch. Desde las 3 menos cuarto, programa especial en directo desde la Plaza de Bais. ¡Ya ¡A la moda del mar! ¡A la playa licitan! Vive las fiestas de la Avenida de la Virgen en directo por Teleelch. Patrocina.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 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 en punto de la mañana y damos la bienvenida a los que nos siguen a partir de este minuto por la señal de Teleelch. Estamos en Teleelch Radio Marca en el 101.4. ...realizando el programa La Glorieta... ...que hemos comenzado con las músicas... ...tradicionales de nuestras secciones... ...hemos continuado con la entrevista... ...al presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen... ...unas fiestas patronales de invierno... ...que comienzan esta misma tarde a las 7... ...con la lectura del pregón en el Gran Teatro... ...a cargo de Sisto Marco... ...y que van a culminar el domingo... ...con la procesión de la Madre de Deu. ...y ahora continuamos con la siguiente entrevista... ...tenemos en nuestros estudios... A Miguel Sánchez, él es graduado en biotecnología y trabajador del gimnasio Big Fitness, porque durante estos días, no sé si se llenarán las salas de los gimnasios de Elche, lo cierto es que muchos eh, estarán preocupados por su salud debido a los excesos, porque se come demasiado, tanto en las cenas como en las comidas de Nochebuena y Navidad, por eso hemos... Con, bueno, hemos creído conveniente el 26 de diciembre de hablar precisamente de esos excesos. Miguel Sánchez, muy buenos días. Hola, Romari, buenos días. Feliz Navidad a ti y a todos los que nos, estás, nos están oyendo en estos momentos. Bien, ¿qué tenemos que hacer para cuidar de nuestra salud? Hombre, estos días con los eventos sociales, los compromisos familiares, los, todas las obligaciones que tenemos, pues digamos que... Es complicado poder llevar una dieta sana, una dieta equilibrada, eh, si no es en un sitio, es en otro, que nos invitan aquí, que vamos a la, a la familia, que vamos a la comida de empresa, todo eso pues quieras que no a la hora de, de la verdad pues hace que se lo vaya acumulando en el cuerpo todos esos excesos. Eh, supongo que habrá muchos consejos para evitar eh, no, no tomar eh, productos que, que sean más nocivos que otros. Pero claro, aquí estamos hablando de los turrones y de los productos eh, navideños. Claro, es que estas son las peores fechas para llevar un, una buena alimentación. Es decir, quieras que no, pues si no es por un lado es por otro, que si un turrón, que si una copita de cava, que si... ...vamos a tomar un, una picadita a tal sitio... ...todo eso pues nos impide, nos dificulta... ...poder llevar una, una alimentación un poquito más sana... ...y equilibrada de lo que deberíamos... ...pero bueno, poniendo un poquito de voluntad... ...y llevando un poquito de cuidado... ...yo digo a la gente que estas son las peores fechas... ...para que de cuidar un poco la alimentación... ...pero que tampoco hagan excesos... ...que lleven cuidado con el alcohol... ...que lleven cuidado con los azúcares... ...sobre todo el azúcar blanco... Que contengan un poquito, que sean conscientes de que luego cuando pasen las navidades eso se va a ver reflejado en su cuerpo. Entonces luego si quieren volver a su estatus anterior pues tendrán que hacer algún tipo de esfuerzo para poder conseguirlo. Vale, pues como personal trainer eh, y como tu experiencia mismo te indica vamos a ver eh, qué es lo que qué, qué efectos son los que nos producen en nuestro cuerpo esa alimentación, esos excesos. ¿Qué es lo que usted... ¿Está acostumbrado a ver después de Navidades y Reyes? Pues lo normal después de Navidades y Reyes es que a la gente te llega con 4 o 5 kilos de más. Vale, esos 4 o 5 kilos de más, cuando una persona engorda con esos excesos de comida, ¿dónde, ¿dónde van a parar? Eh, ¿Las barrigas? Pues donde menos le gusta a la gente, que si las cartucheras, que si la barriga, que si los michelines, es que la grasa se va a donde considera oportuno, no a donde nosotros queremos. Y se va siempre a la zona donde tenemos más propensión. También depende un poquito del sexo, pues en las mujeres se va más a la zona del culo, más a la zona de cartucheras, y los hombres solemos ocurrir, a, eh, acumular más en la zona abdominal. Entonces, dependiendo de hombre o mujer, ¿ustedes eh, recomiendan unos ejercicios u otros para eliminar esa grasa? Lo que recomendamos siempre, lo primero de todo, lo más importante es comer bien. Es decir, eh, ya, otros... pero eso, ya sabes que en Navidad y en Reyes es imposible Claro, pero como veamos ya después de Navidad O sea, Ahora en Navidad lo, yo le recomiendo a la gente pues eso Que lleve un poquito de cuidado Que tampoco se obsesione de, Es decir, llevar una dieta sana y equilibrada 100% En estos días es imposible, no se puede Ni, ni yo que me cuido todo el año lo puedo llevar ¿vale? Entonces, lo, que lo único que no hago es excederme eh, Las comidas y cenas Pues yo intento empezar siempre por los alimentos más proteicos Los que llevo menos azúcares, menos grasas ...para que cuando llegue lo último, los postres... ...pues ya no tengas una, mucha sensación de hambre... ...y así no hincharme... ...también procuro hacer mis cinco comidas... ...es muy importante, aun en estas fechas... ...seguir haciendo las cinco comidas diarias... ...porque eso nos permite que cada vez que llegamos a una comida... ...no llegaran hambrientos... ...si llegamos bien, llegamos con el cerebro... ...con su cantidad de glucosa necesaria... ...no nos va a engañar para hacernos que nos comamos... ...como digo yo, hasta las piedras... ...entonces es muy importante aunque sea esta fecha, aunque estemos de vacaciones, intentar mantener nuestro nivel de cinco comidas al día. Aunque sea tomarse a media mañana, a media tarde, algún yogur, una pieza de fruta, pues todo eso hace que nos hacía un poquito y cuando lleguemos a la siguiente comida no nos peguemos el atracón, que es el problema, que nos ponemos a comer y nos comemos el doble de lo que realmente nuestro cuerpo necesita. Eh... Y esto es en las cinco comidas, bien, pero ¿y cuáles son los ejercicios físicos que tenemos que hacer para, para quemar grasas? Bueno, lo mejor para quemar grasas siempre es hacer un poquito de ejercicio cardiovascular. Eh, pues depende un poco del nivel de cada persona, andar, correr un poquito, trotar, eh, luego pues hay ejercicios abdominales, ejercicios de glúteos, es un poquito una combinación de todo. ¿En casa se puede hacer? En casas, pues supuesto que se puede hacer, de hecho allí tenemos paquetes de entrenamiento, que nosotros paquetes online, que nosotros le mandamos a la gente para que pueda hacer los ejercicios en casa. Además, yo muchos clientes, cuando me dicen que no tienen tiempo, que no pueden ir al gimnasio, que no pueden entrenar, les pregunto, ¿tienes escaleras en tu casa? Y me dicen, sí, pues sube baja escaleras. Eso ya es el mejor ejercicio cardiovascular que vas a hacer para quemar grasa y no necesitas irte muy lejos. Estás en tu casa, lo haces, termina, haces media horita, te duchas y sigues con tu ritmo de vida. Subir y bajar las escaleras, o aparcar el ascensor. Eso eh, es lo primero. Claro, el primer eh, consejo. Ese es el primer consejo. Es que es lo más sano siempre. Caminar y eh, realizar sus cinco comidas. Hay una cosa que es curioso. Lo, usted es graduado en biotecnología. Eh, esta, esta, este grado. ¿Le da a usted suficientes conocimientos también para aconsejar sobre dietas ver, como es que los nutricionistas? A ver, los 30 años que llevo de experiencia en el, en el tema, también como competidor en culturismo, pues realmente me ha hecho experimentar con dos tipos de, de alimentación. Luego en la carrera que he estudiado hemos tocado muchas asignaturas, tanto de bioquímica como de nutrición, metabolismo, que me han reportado conocimientos todavía, aparte de, de la parte práctica, Conocimientos teóricos que me ayudan a fundamentar mis, mis trabajos. Pues háblenos de, de una comida saludable navideña. ¿Eh, ¿Existe? Una comida saludable navideña. Cualquier sí. comida navideña, hombre, si podemos empezar, pues el marisco no es malo. Es decir, uh -huh. si no nos pasamos, un poquito de ácido úrico, pero los componentes del marisco, unos mejines al vapor, unas berberechos... También, lógicamente, eh, quién se lo pueda permitir, porque no todo el mundo a lo mejor se lo puede permitir, se lo puede comer. Pero luego ya, pues eso, de cuando se hacen unas salsas, pues a lo mejor si, haces, si la abuela nos prepara un pollo en salsa un, o un plato así muy condimentado, pues intentar apartar un poquito las, las salsas, apartar los aceites. No escurrirlo, pero sí, digamos, no mojar el pan en la salsa, porque encima lo, si ya mojas el pan en la salsa, digamos... Que ya redondeamos la faena. Abstenerse de mojar el pan. ¿Y en el postre qué azúcares son los recomendables? En el postre, pues los menos recomendables son los que lleven azúcar blanco. Tenemos alternativas a, como edulcorantes, como la stevia, la espartamo, la sacarina. Luego tenemos otros edulcorantes que son, no son hipocalóricos, pero bueno, también son más sanos, como puede ser el silitol. Y claro, pero el problema está que no en todos los sitios lo saben preparar o no están preparados para, para cocinarlos. Cuando vamos a casa de la abuela no le vamos a preguntar si esto lleva tal o lleva cual. La, la mujer lo hace con la mejor voluntad del mundo y con, la, con, la, con toda la buena idea. No le vamos a exigir encima que nos lo haga con nuestro... Claro. Bueno, esto es en cuanto a la alimentación. En cuanto a los ejercicios, usted nos ha recomendado el de subir y bajar escaleras y luego paquetes de ejercicios físicos que tienen ustedes en su gimnasio. Pero imagínense los oyentes que nos estén escuchando y que evidentemente en enero casi no queda ya dinero para invertirlo en un gimnasio. Así que usted aconseja a esas personas para eliminar grasa que suban y bajen escaleras. Pero ¿qué paquete de... ...de ejercicios físicos podría... ...podría describir aquí. Lo primero que le recomiendo... ...es que cuida la alimentación... ...ese es el paso uno. Sí, eso es lo que ha dicho usted. Si no se cuida la alimentación... ...se pueden pegar todo el día haciendo deporte... ...haciendo ejercicio... ...que los resultados no se van a reflejar. Vale. Luego, si alguien no tiene... ...lo puede permitirse en el gimnasio... Pues, ...pues nada, puede... ...tiene alternativas, puede ir a la zona del parque... ...que está muy bien adaptada para hacer muchos tipos de ejercicios... ...que no hay ganas de bajar al parque... ¿O nos pilla muy lejos? Bueno, pues en casa pues, tenemos varias alternativas. Podemos poner a subir y bajar un poquito escaleras, algún tramo que tengamos en el edificio. Luego podemos hacer alguna, un poquito de abdominales, un poquito de sentadillas sin peso, podemos hacer unas pequeñas flexiones. Es decir, siempre con cuidado y siempre también depende un poco del nivel de cada persona. Es decir, de lo mismo nivel una persona que nunca ha hecho deporte a una persona que ya está habituada. Eso también es importante cuando se empieza, si no se tiene hábito, hay que llevar mucho cuidado y lo recomendable siempre es que pida consejo a alguien que entienda un poquito, porque es cuanto más fácil es lesionarse. ¿Hay lesiones graves? No, ¿Hay no, no hay lesiones graves porque no estamos hablando de ejercicio físico extremo. Pero bueno, una tendinitis, algún tironcito, incluso si nos hace bien una lumbalgia, pues... Si quieres hacer deporte y empiezas con esos problemas, al final lo que dices es que, ¿para qué? No quiero hacer deporte, que me sienta peor. Entonces hay que decir siempre las cosas con moderación, supervisada y siempre preguntando. Usted también ha dicho que el alcohol eh, es malo, eh, pero ¿qué es peor? ¿Una cerveza, una Coca-Cola? ¿Qué, ¿Qué refrescos o qué bebida alcohólica es la que debemos Vamos a ver, el problema del alcohol es que nuestro cuerpo no lo puede metabolizar, es decir, no tenemos ninguna enzima que pueda coger la molécula de alcohol y transformarla en energía. Entonces el cuerpo que tiende nunca, que tiende a no desperdiciar nunca nada, lo que hace es acumularlo directamente ya en forma de grasa, es decir, sabemos que un gramo de alcohol son 7 calorías. ...y ese alcohol va directo al adipocito, es decir, al tejido graso... ...no es como cuando nos comemos a lo mejor un pastel, una paella... ...que si tenemos esa glucosa en sangre, haciendo un poco de ejercicio... ...la podemos consumir, no, el alcohol, y eso en vez lo recalco a la gente... ...se va directo a la zona adiposa, al tejido graso, es decir, se, se va al Michelin... ...si luego encima ese alcohol, eh, la bebida alcohólica está acompañada... ...pues como muchas bebidas que llevan azúcar pues ese azúcar hace todavía que ese alcohol entre más rápido en la, en la célula por las propiedades del de, de azúcar, por la capacidad que tiene, y se nos va a acumular antes. Entonces, pues, si tenemos que elegir, pues, la moderación es lo primero siempre y luego, pues, hay bebidas que son más alcohólicas y menos alcohólicas. También no lo mismo tomarse un vaso de whisky que tomarse un vaso de vino o tomarse una cerveza. Todo eso siempre... Pues... ¿Engorda más el whisky y el vino que la cerveza? A ver, el, es que también a lo mejor, a veces nos lleva engaño. El whisky lleva más alcohol, pero tampoco bebemos tanta cantidad como nos podíamos beber con, una, con cerveza. Entonces, por eso siempre, siempre hablo de la moderación. Es decir, una ración, un dedito de whisky, una copa de vino, una cerveza, no va a hacer mal. No es lo más sano, no es lo más recomendable, pero sí es inevitable... Eh, no, pasar, no pensar que porque la cerveza, como tiene menos alcohol, me puedo beber dos litros. Ese es el error, ¿entiendes? Es decir, siempre los excesos son los que producen... De ahí que veamos las barrigas cerveceras. Eh, claro, es que ese es el problema. Es que ¿Se acumulan en las barrigas, la cerveza? En el, el, el tejido adiposo, es decir, va a donde, donde haya grasa, donde haya tejido adiposo, adipocitos, ahí va el alcohol, en forma de grasa. En forma de ¿Cuál es el mejor ejercicio para eliminar las barrigas, las abdom abdominales? El, el mejor ejercicio es el cardiovascular, que te he dicho antes, subir y bajar escaleras, porque es la mejor forma de quemar. Y luego ya eh, ejercicios de abdominales para ayudarnos a fortalecer, a crear un músculo fuerte que nos permita también, a su vez, consumir más calorías. Pues Miguel Sánchez, muchas gracias por los consejos. A vosotros. Que son bienvenidos durante estas fechas. Bueno, quien quiera, también podemos decir que ahora en, a primeros de año tenemos una oferta, tenemos un, tenemos un paquete... Como decimos nosotros, es una terapia de choque. Son de ocho semanas en los que hacemos que lo que se haya ganado en Navidad la gente lo pierda y que tiene un precio normal de 180 euros. Pero ahora, en esta fecha, se quedaría en 150. Que aquí el interés o quiere informarse, pues que pase por las instalaciones y la tendremos gusto. Sí, el mes de enero creo que va a ser el mes de los descuentos en todos los gimnasios de Elche. Muchas gracias, Miguel Sánchez. A ti, Romario. Muchas gracias.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y antes de iniciar la ronda de noticias, vamos con la efemérides. Continuamos porque hoy vamos a recordar a María Cárdenas, una de las cantantes nicaragüenses más destacadas por sus interpretaciones de los boleros. La tormenta del noble cielo azul, yo veo en tus ojos suspirar de anhelo, entre que mi espejo te ven la sombra del farol se apaga y en tu a morir y tú no estás. Son sombra del paraol, de mi Y en tu debole, de amor, Y tú estarás. Por de un gran amor que vos, me volvería a el alma.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 En estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño lo mejor de la cocina gallega. Porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año, han preparado una gran cena de Nochevieja Con marisco fresco, carnes y pescados gallegos, cotillón y uvas de la suerte. Y no te olvides de la comida de Año Nuevo. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Con la sintonía de informativos, comenzamos ya esa ronda de noticias cuando pasan 21 minutos de las 10 de la mañana. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días, Iciar, ¿Qué tal el día después de Navidad? Buenos días. Bien, bien la barriga. No tanto, ¿eh? De tanto comer. El estómago, la verdad, es que un poco... Pues acaban de decirnos que el mejor remedio para eliminar grasas después de los excesos de las comidas navideñas es subir y bajar escaleras. Vaya, pues aquí en Televisión lo podemos hacer fácil. Sí, aquí siempre <risa> estamos subiendo y bajando escaleras, pero en casa aún mejor si También. vives en un cuarto, quinto <risa> o en un séptimo. Bueno, vamos a comenzar la ronda informativa. Esta vez la vamos a comenzar en el Palacio de, del Almirante. La Consejería de Hacienda va a licitar las obras de rehabilitación del Palacio del Almirante por 5,1 millones de euros. Las actuaciones tendrán un plazo de ejecución de 15 meses y se retomarán los trabajos paralizados a finales de 2018 eh, debido a imprevistos que obligaron a redactar un proyecto modificado. Las obras tendrán como objetivo la principal remodelación del edificio y de sus instalaciones de climatiza climatización para mejorar así la eficiencia energética del edificio y la accesibilidad. Bueno y más noticias, el, el Belén viviente se inauguró ayer eh, 25 de diciembre con varias representaciones por parte de más de 30 actores, eh, se ha cambiado de ubicación, se ha instalado en el parque deportivo aunque el día 5 volverán a Traspalacio para hacer la representación final tras la llegada de los Reyes Magos y se mantendrá hasta el próximo 6 de enero y hoy las fiestas de la Avenida de la Virgen arrancan en el... Gran Teatro a las 7 de la tarde con el pregón de Sixto Marco. El viernes será el día del Ilícitán Ausente y el sábado el día de Cantó. Desde las 4 de la mañana saldrán los autobuses desde el MAE para ir a la playa del Tamarit donde al amanecer se representará el hallazgo del Arca eh, por el Guardacostas francés Cantó. Y bueno, el debate del TLE el análisis emite hoy el último programa de este 2019. Eh, en esta ocasión nuestro compañero Daniel González contará con expertos de diferentes ámbitos para hacer un balance de la ...que ahora termina y se hablará de la situación política del municipio... ...de las estrategias para impulsar proyectos de la ciudad... ...y de la evolución del turismo, el calzado y el Camdels. Pues muchas gracias Isia, pero supongo que hoy tenemos muchas previsiones... ...porque comienzan esas fiestas de la Avenida de la Virgen... ...y además eh, los concejales han convocado ruedas de prensa, ¿para qué?... Pues eh, por parte de Compromís van a hablar de los presupuestos de la Generalitat. Nos han convocado ahora en un cuartito de hora. También Patricia Masiá va a informar sobre las ayudas al pago del IBI. Y el concejal de Igualdad va a presentar el programa, Clara, también la fiesta de Nochevieja se va, se va a presentar durante esta mañana. Así que esas pues son esto, algunas de sí. las previsiones. Esto nos indica la actualidad por dónde va. Tendréis que trabajar para ver qué van a preparar en la Plaza de Vais, en Nochevieja. Que Hay que recordar que Tile -Elch volverá a dar las 12 campanadas en sí. directo. Exacto. También eh, nos indican ese proyecto clara desde el, la Concejalía de Igualdad y las ayudas a Libia. Espero que ya hayan pagado todas las que eh, se han eh, registrado en el ayuntamiento, todas las solicitudes que han sido muchísimas. Y los presupuestos autonómicos de la Generalitat Valenciana, veamos si hay defensa posible uh -huh. en cuanto a las cuentas autonómicas, si dejan a Elche en un buen lugar o no. Gracias Iciar. A la una volveremos a escucharte a, a ti una, y a pues, Marga García. A la una volvemos, les esperamos a todos. Pasen un buen día. Gracias y ya está con nosotros también José Antonio González. Muy buenos días José Antonio, hoy haces doblete. Desde las 7 de la mañana estás dando las noticias. Muy buenos días, Ros. Así es, con el Elche Bon Día y después con el Elche en punta. Bien, pues en cuanto a la actualidad del Elche Club de Fútbol, eh, supongo que está, siguen de vacaciones y unas vacaciones bien merecidas. Efectivamente, Ros, en la actualidad, Franji Verde, la plantilla del Elche Club de Fútbol, que sigue de vacaciones tras eh, completar la primera vuelta del campeonato con esa importante victoria ante el Albacete, gracias al solitario gol de Yasin Kasmi. El eh, conjunto ilicitano volverá a los entrenamientos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde para empezar a preparar el primer partido del 2020 que se va a jugar en el Martínez Valero ante el Huesca el sábado 4 de enero a partir de las 8 de la tarde y se trata de un parón navideño dulce y tranquilo ya que el equipo ha completado con buena nota la primera parte del campeonato los franjiverdes suman a estas alturas 7 puntos más que el año pasado y se espera como es habitual en los equipos de Pacheta una mejoría en la puntuación ...de la segunda vuelta. Por cierto, ya conocemos dos nuevos horarios... ...el Elche va a jugar la segunda eliminatoria de Copa del Rey... ...ante el Yeclano el sábado 11 a partir de las cinco y media de la tarde... ...en la Constitución, mientras que en la jornada 26 de Liga... ...se enfrentará el sábado 1 de febrero al Málaga en el Martínez Valero... ...a partir de las nueve de la noche. Antes de este encuentro... ...el Elche tendrá que afrontar un mes de enero exigente... ...porque se va a medir al Huesca, al Yeclano, al Sporting de Gijón al Alcorcón y también al Almería. Respecto al mercado invernal, la dirección deportiva se centra en encontrar un defensa central y un delantero y en la operación salida el único movimiento ha sido la marcha del defensor Danilo Ortiz, puede no ser la única, ya que hay otros futbolistas en la plantilla que no están contando con apenas participación y que tienen además buen cartel en segunda división B, como por ejemplo es el caso del lateral derecho Tequio. El defensa murciano tiene ofertas de equipos punteros de la categoría de bronce y podría abandonar la disciplina frangiverdes si busca contar con más minutos. Por último, recordar que el lunes tendrá lugar la Junta General de Accionistas en la que se llevará a cabo el traspaso de acciones a Cristian Bragarni que está, está previsto que se haga con el control del 99%, aunque salvo cambio de última hora, el argentino no estará presente en dicha junta. El nuevo propietario del Elche compró el club a principios de diciembre y todavía no ha comparecido públicamente ante los medios. Para presentarse ante la afición de todo ello, Rosa, hablaremos en el Elche en punta de hoy. Pues realmente son muchas novedades, muchas noticias para encontrarnos en una plantilla con una plantilla de leche club de fútbol de vacaciones, pero por lo que veo las noticias continúan y sobre todo con esos movimientos del mercado invernal y también con los movimientos económicos del nuevo club. Pues así es, eh, Ros, eh, de momento está en la actualidad de Franji Verde vamos a ver porque el mercado todavía no se ha abierto la dirección eh, deportiva lleva trabajando desde hace varias semanas aunque la ventana de enero todavía está cerrada y a partir ya del 1 de enero vamos a ver si la dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez empieza a moverse y a reforzar una plantilla para la que su técnico Pacheta ya ha defendido en el último mes en numerosas ocasiones que no quiere excesivos cambios, está muy contento el técnico de salas de los infantiles con sus jugadores, así que vamos a ver si se pueden traer pues, uno o dos, incluso tres que puedan elevar el nivel de la plantilla Pues volvemos a escucharte José Antonio, lo recordamos a la 1 y 20 después de las noticias aquí en Telerich, en Radio Marca y con las imágenes en el informativo Telenit Efectivamente, el Telenit arrancará eso de las 9 y media así que en el bloque de deportes eh, hablaremos de todas las novedades del mercado de fichajes y también de, de todos los asuntos en Clave franjiverde. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y gracias, nosotros continuamos para cerrar la ronda de noticias con la previsión meteorológica. Sepamos si todavía este buen tiempo continuará hasta el domingo, por lo menos para disfrutar de las fiestas de la avenida que comienzan hoy. Vicente Bordonado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada la temperatura nocturna en la ciudad, la mínima, se ha alcanzado en torno a las 3 menos 20. Una mínima que ha rondado los 13 grados, después poco a poco con el viento de Poniente la temperatura ha ido subiendo. En el sur del Candáez no hemos tenido viento, temperaturas mínimas que en pedanías como Matola o Derramador han rondado los 5-6 grados, en Valverde 7 grados y en el litoral 9 grados en el Altet y en Santa Pola la temperatura nocturna no bajaba de los 11 grados. Para hoy una jornada estable anticiclónica con ambiente soleado, para esta mañana veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento en calma puntualmente flojo de noroeste a partir de mediodía y por la tarde veremos algo más de nubosidad, el viento hoy ya va a girar a componente este, racha de en torno a los 20-25 km por hora. Viento que tratará de frenar el ascenso de las temperaturas, pero hasta las horas centrales del día, con el viento de componente terral, todavía alcanzaremos temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 21 o 22 grados. En el sur del Camdaés podríamos rozar los 23 grados. Para mañana viernes, más de lo mismo, estabilidad atmosférica, ambiente soleado con paso de nubosidad de tipo alto. Viento flojo de componente marítima desde primeras horas, temperaturas en descenso máximas en torno a los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 o 12 grados. Durante el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica, el sábado cielos prácticamente despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad. Viento flojo de componente marítima, durante la mañana tendremos una situación de viento en calma. Eh, las temperaturas máximas para el sábado van a rondar los 17 grados, mínimas en torno a los 10 11 grados. El domingo veremos algo de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, durante buena parte del día. Temperaturas sin cambios significativos. El lunes más de lo mismo. Eso sí, las temperaturas seguirán bajando máximas que con la retirada de la masa de aire relativamente templada no van a superar los 15 grados. Hasta luego.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 ...101.4, Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta, a las diez y media, cuando pasan dos minutos de las diez y media... ...tenemos ya en los estudios de Teleelch en Radio Marca al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, para hacer balance... Balance sobre todo de ese pleno, el último del año, en el que el 17 de diciembre aprobaron ustedes, el equipo de gobierno más bien, aprobó los presupuestos municipales de 2020 con los votos en contra de toda la oposición en bloque. Eh, Pablo Ruth, muy buenos días. Muy buenos días y feliz Navidad a todos y a ti especialmente, que ha tenido ocasión de darte dos besos. Pues Pablo, vamos a hablar precisamente de las cuentas municipales. Uh -huh. Ustedes votaron en contra y además eh, el líder del Partido Popular, Pablo Ruz, eh, fue el más crítico de todos en el, en el pleno municipal. Bueno, eh, la labor democrática de la oposición es esa, ¿no? No es criticar por criticar, sino es criticar como método para obtener buenos resultados, ¿no? O para, en definitiva, poder sumar, ¿no? Fíjate, Ros, nosotros, tú llevas muchos años, muchas horas de vuelo, ¿verdad? Y conoces bien esta, esta casa, en general, el ayuntamiento, ¿no? Nos Nosotros ofrecimos al equipo de gobierno algo inédito. Eh, la reunión previa, eh, aquella que nos convocaron, desde nuestro punto de vista fue una reunión para hacerse la foto, ni más ni menos, para quedar bien, eh, porque es el equipo de gobierno lo hace muy bien, manita en la espalda, golpecito, pero luego hace lo que les da la gana, <ríe> aplican el rodillo, como decimos nosotros. Tampoco quiero ser muy crítico porque estamos en Navidad, ¿no? Bueno, pues en aquella reunión les ofrecimos algo tan sencillo y fíjate, que algo más positivo, ¿no? si bajáis los impuestos. No, no, dijimos el 1,5% en general, pero lo dejamos abierto, ya que el ayuntamiento tiene dinero por todos sitios, la deuda está prácticamente amortizada, la deuda que generaron ellos, ¿no? Por cierto, compromiso y, y Soler y Candela en aquel momento, ¿no? Bueno, pues si bajaban los impuestos, nosotros nos absteníamos. Imagínate lo que habría supuesto también de venta democrática, eh, entiéndese, entiéndese así de punto de vista de marketing, ¿no? Pero dijeron que no y han subido todo, han subido el IVI, ha subido el impuesto de circulación, ha subido el agua, ha subido todo, esto no es un, esto no es una, un mantra repetido eh, sin fundamento del Partido Popular. Claro, ¿ellos qué hacen? Es que son muy hábiles, dicen, no, hemos actualizado, según el IPC, y ahora una persona como tú, formada, irá actualizado si el IPC a final de año va a estar en el 0,7, si llega, o el 0,6, porque han actualizado con el índice de mayo. El 1,5. Bueno, pues porque tienen que subir impuestos y esto es lo que hay. Evidentemente, bajo esa premisa, nosotros no podíamos aprobar los presupuestos y además, bueno, intentamos deducir, intentamos sacar a relucir, perdón, pues todos los incumplimientos reiterados que vienen haciendo. ¿Cuántos anuncios han hecho, Ross? ¿Vamos a hacer, vamos a inaugurar, vamos a abrir? No han hecho absolutamente nada, ¿no? Yo no quiero que no se haga nada. Es decir, la labor de oposición es muy complicada. Eh, ser el líder de la oposición no es fácil, no existe un método para poder hacer una oposición constructiva. A mí no me gusta criticar que no hagan nada, me encantaría decir, oiga, han hecho, pero no está bien hecho, ¿no? Pero en fin, ahí están los datos. Eh, ¿Criticáis que no han hecho nada porque os acogéis a ese porcentaje de ejecución presupuestaria del 14%? En... De, del, de noviembre, del pleno final de noviembre ordinario, que fue el que ellos nos facilitaron porque fuimos al pleno con el 9,3 que era el nivel de ejecución presupuestaria en inversiones de septiembre. Pero el equipo de gobierno, el alcalde en la entrevista, dijo que esa, ese plazo, esa, ese nivel de ejecución no es cierto. Pues ese nivel de ejecución es el que nos dieron ellos. Pero eh, él dijo en la entrevista que están en más de un 80%. Claro. El alcalde, que es muy hábil, él, él establece como dos diferencias. ¿no? Una cosa es lo ejecutado, con fecha tal, y otra cosa es lo que está en previsión de ejecutar. Eso es lo que te diría. ¿no? Claro. Ellos dicen que tienen comprometido, es decir, que tienen ya en marcha en los pliegos, etcétera, El 80% de la inversión financieramente sostenible sí, sí, sí. Que tampoco es el total de la inversión ¿no? Esto es un poco, yo entiendo a los oyentes Un 26 de, de diciembre leales de esto Es un poco, es un poco denso ¿no? Pero una cosa son las inversiones Por ejemplo, hacer una calle nueva Cambiar aceras, eh, tú lo sabes ¿no? Al faltar uh -huh. una avenida es inversión o hacer un centro sociocultural en el Altete, en Torrellano y en, y en Adenayas, llevan ya cuatro años con anuncios, cuatro años, un año, otro año, y al final nunca ha empezado, ¿no? Y otra cosa son las inversiones financieramente sostenibles. ¿Esto qué es? Pues el dinero que eh, el año pasado se permitió que con el dinero que te sobra, terminado, liquidado el año, puedas invertirlo en, en inversiones que se pueden sostener financieramente por, desde el punto de vista de las cuentas municipales. El año pasado, tú recordarás, con el catastrazo famoso con la actualización del IBI, sobre uh -huh. todo que se lo digan a la gente del campo, a tu familia uh -huh. por ejemplo, le, el ayuntamiento de Leche recaudó, le, se le incrementó la recaudación en 18 millones de euros. Ese dinero supuestamente se ha eh, destinado, digo supuestamente porque no sabemos nada, a inversiones financieramente sostenibles. Pero luego hay un plan de inversiones, claro, este como con el alcalde no se puede debatir porque, puedo debatir con, con dos, con Héctor y con Patricia, pero él interviene para pegar alguna puita, pero bueno, no aún así con dos, ¿eh? no eh, no, uno contra uno no, dos contra uno. Bueno, el caso, en enero se aprobó un plan de inversiones, se aprobó, tú estabas ya aquí, se aprobó con el, eh, la abstención del Partido Popular, la pasarela sobre las vías del tren de Altavix, el alumbrado de la peña de las, perdón, de... Vista, si está todo en bucle, mm. lo de siempre, ¿no? Y de todo eso, Ross, no es una invención, de, no se ha hecho absolutamente nada. O sea, eso no es rebatible. Pero bueno, eh, ellos son muy hábiles. Yo entiendo que el lenguaje, la propaganda la manejan como nadie. Ya quisiéramos nosotros manejar la propaganda como ellos. La desgracia de todo esto es que el año que viene, hombre, faltaría más que después de cinco años, después de cinco años estando alcalde, no inaugurara nada. Pero es que el año que viene... El nivel de ejecución va a ser prácticamente el mismo. Ellos estaban abiertos también a que la oposición eh, aportara ¿Sí? eh, sugerencias y propuestas para mejorar el presupuesto de 2020, pero vosotros no habéis aportado... Hombre, ¿cómo que no? Hemos aportado, dijimos. Bajáis los impuestos y contáis con nuestra abstención mayor aportación que esa, no ha habido jamás en la historia de la ciudad de Elche, y digo, en los últimos 40 años, ¿eh? Nunca la oposición ha propuesto abstenerse en unos presupuestos con una condición solamente, Y luego ¿quién aquí, quien ha obrado más, ha obrado más? más pues sí, de gobierno, porque gobierno, tampoco, tampoco planteábamos una reducción del IVI del 5% o del hecho alicante. Eran 1%, 1%, que por cierto, es claro, ellos, ellos plena de la que dicen ¿qué ustedes? esas ayudas sociales para las familias que no puedan pagar el IBI? en Elche, por desgracia todos, para todos o, o, o, o, o que baje los impuestos no, no, no, no, no, no, no, no es una disyuntiva es una ¿sí? copulativa yo quiero, yo quiero que, que se bajen las ayudas que se baje el IBI y que se mantenga las ayudas una de por cierto que crearon ellos los, y que nosotros cierto, hemos reconocido como positiva y tan positiva pero hay que decir que la la crearon ellos que han tenido disponibilidad cuando nosotros llegamos a la de la quiebra y no lo dice el PP lo dice la propia en aquel momento de la intervención que dejamos sobre los mesa a la alcaldesa Para cuanto al presupuesto en el mes de febrero de 2020 han podido verlo y sí, que sí, les padece que les padecen bueno, las inversiones que han propuesto las prioridades que han fijado vamos a ver, ¿la, la, la, la, la, la, las prioridades hay algo que es positivo y es que, es que eh, se van a centrar que parece ser dice, pues, los presupuestos en las faltas de caminos y los caminos, caminos, caminos y veredas del campo que están realmente necesitados ¿No? No, eso, bueno, bueno eso vamos a estar con su ¿sí sistema vigilante para que se come Para, para que se consuma, para, ¿no? para que se cumpla. Hay, ¿Hay inversiones positivas, positivas que nosotros creemos que son esenciales para tres y tres pedanías, pedanía. bueno, pero bueno, yo, yo creo que es una pendiente que, de que también tenemos de de bien también bien y sentarnos con el con el y con Por eso el arte no se va a nunca, es verdad que Tienen ¿Tiene motivos? ¿Qué, ¿Qué, motivos ¿qué, que tienen motivos, y aquí enseñamos en al mea culpa, no, no lo las digo por lo de las, las inversiones en no? que tienen motivos para que sentirse exactamente agraviados no? ¿no? En el alaés recaudas, contando al ayuntamiento, cerca de 4 millones de euros, ¿y cuántos han invertido estos últimos 4 años en el Pues ¿Usted una carretera que uno en el o el aeropuerto? ¿Y qué ha hecho la diputación? Entiendo, entiendo, entiendo que, que tienen más motivos y que intenten tener razones para, para no. sentirse mal. ¿no? Para que se diga que que sentarse no mirar o mirar, mirar para otro, otro lado, otro lado es no hay las soluciones. Ahora resulta que es posible la solución en algunos no ter territorios de España, pero no en Simplemente, en distintas áreas sea la solución que creo ¿no? que se habla mucho, y cierta consideración a la Altea, a Torriano, a Senares, a la Marina, por su situación geográfica, hay inversiones que son imprescindibles como solución transcultural. Tiene una banda, tiene una banda a la Marina, tiene una banda que tiene. Puede hacerlo no con cierto, no ha creado paloma y porque no hay espacio suficiente en el arte. ¿no? que ¿no? Claro, por eso es una claro, que esperábamos, desearemos y queremos. Si, que, que, que se, se inicie como, como mínimo este año. años. que si somos tres niñas paras, mejor la que venga aquí a reconozca lo que me he equivocado. Que, lo, que, lo, que Luego hay un tema, por es, ejemplo, en el capítulo 2, que es el capítulo, dos, dos, capítulo de personal. nos preguntamos en el externo, no sé si creo que estuviste, ¿no? Y si no, daño alguno con daño lo lo contaría, ¿no? se incrementa el presupuesto en personal un 16%, son sea, cerca de, si no recuerdo más, 7 millones de euros. Sí, sí, sí, pronto sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de los sí, de los Bueno, pues desde esos 6 millones nos faltaban millones. de de, de, de, de la memoria que ellos nos facilitaron. Bueno, y hay bueno, un millón y medio de euros que ellos mismos, mismos el señor señalar en el pleno que los reconocidos esto tampoco es las Está las verdad, no está la exacta. Bueno, hay bueno, sí, un bueno, millones y medio para tratar, por si hace falta. Fin, sabemos lo que nos requiere contratar a 6 años. Ores, familia, familia, familia amigos, amigos, y amigos y esto no lo dice Pablo Ruth. Esta la verdad. Eso en cuanto al capítulo 2, en cuanto al capítulo 6, que no más, más, de Frank Capote en en ejecución financiera. ¿no? Lo, más, si te, lo más interesante es que a día de hoy la deuda está por debajo del, por debajo del 17% del 16% del 17, del 17% del 20%, del 20%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues pudo quedarse en un plan financiero manipulado por Manuel Antonio en el año 2009, cuando, cuando el embarcamiento estaba colapsado, y desde el punto de vista de económico, se leería los 220 millones de euros a los bancos. A los bancos, a los bancos y ese planes financieros plan financiero, como se, se, se convertimos con por ley hasta prácticamente el 2021. Y bueno, por pues eso el gran las que las está hay, hay otro dato. Oros. ellos dicen: que ¿De, dónde dicen que ¿De dónde van a sacar? Van a ustedes? Pero los 3 mil, millones y, mil y medio que piden se que, que se reduzcan los ingresos. de, ingresos, de, hecho, de, hecho, de gasco, ¿no? todas esas cosas ¿no? que se reduzcan ¿no? los ingresos, ingresos, de ingresos si, si, y se si menos. se recauda menos ah, de, por la bajada del impuesto. muy sencillo. El año pasado, en febrero, aprobamos, aprobamos, aprobamos ejemplo, una modificación presupuestaria con, de con una extensión para, para adelantar dinero a los bancos, cerca de 3 millones de euros. Esos 3 millones de euros de dónde venía el dinero que no se habían gastado. Sí, de una forma de, de remanente de tesorería. Pues de ahí, pues ahí que eso se puede bajar los impuestos para, para, no, para, para no pagar a no, no, no no los bancos. No, no, que bancos los bancos hay que pagar Para no adelantar para dinero de los bancos, me refiero a más grandes mensualidades dispuestas. Pero yo creo que un presupuesto es una hoja de rueda del equipo de gobierno. Y plasma la visión que el equipo de gobierno tiene de la ciudad y también de la política. Nosotros okay, okay, okay, que la gente fue bajada de impuestos no le hicimos, se pide Y es cierto, cuando gobernábamos, pero se podía hacer ahora. para el Partido Popular es hoja de rueda que Por si de de va por un camino? O sea, camino. el 85% de los ingresos de un de comprometidos: es la agua es el agua, el eh, eh, el personal, eh, eh, es el personal, la eh, la es la, la contratación de las la que tenemos que aún, han sido, por ¿cierto? debería estar en Madrid, de nápsulas, y no ha sido el día y venimos a ver la lo que se va a demorar, ¿verdad? Nosotros no somos los presupuestos que Noruega tenido otros, nosotros habríamos tenido otras prioridades desde, desde que luego habríamos podido impuestos. bajar impuestos habríamos, habríamos podido, podido, podido cumplir bajar con más barrios y lo que, y y lo que, que, y lo que, que yo creo lo, honestamente es que habríamos es que podido cumplir, cumplir en, en, mejor con la ciudad el, por, el, por eso mis presupuestos eh, no me eh, comen eh, el, no el, eh, el, el, el alcalde presentó, presentó los, presupuestos, los presupuestos los que y anunció que 2020 será el año del plan y de hecho terminado año del año 2019 presentando un proyecto como es la modelación de la calle que tiene que ver claro porque ah, pues, ¿por para la Sevilla la carretera de entrada la vía norte de listo desde desde la va a preparar para la la de la las líneas la autobús de la vía la vía la vía vía de vía, de. Vía, de la vía, la la la de la la la la la de la la la si no sí. dentro, la el, de la la de, la la Muy despreciativa. Y te explico por dónde. Ha estado una machada lo que le voy a hacer, pero que les el después que le sin estar, ¿eh? De España. España. España. España. España. España. España. España. de España. España. España. España. España. España. España. España. He España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. España. Como el resultado, resultado del porcentaje de, de la, Ironico la, la de esta la 10 de noviembre. En el centro, de las reuniones electorales de la ciudad de Granida, de la de no es de abajo del 10%. Igualmente experimentan en el centro, como sabe que con? nunca la van a votar. Eh, eh, no, y, y, y no por ideología, sino porque no se han bien con el, el centro. El de algo bueno y es algo bueno, ha políticamente. Es como una decisión política. No te preguntan lo los de la torre la la raya. Quizá, opinan opina al respecto de la eliminación de 50 planetas? para el aparcamiento de Ojo, esa calle. Ojo, no, no quiere decirse, pero que yo no me estoy a favor, pero, pero, pero creo que, que las cosas se pueden hacer manera. de otra manera. Habla con, Habla con, con los vecinos, no hay alternativas. alternativas eh, eh, eh, yo, yo, yo, yo, yo creo que este que análisis es un gran importe, ya lo he dicho aquí, prácticamente por aquí, por el la lado, lado y está, ahí, lado, está al lado, ¿verdad? Hay que hacer algo con veces de la cabeza, sí, pero así como se ha la entrada en Zafarrancho no hay que ha pasado hay que alcanzar otro con las puertas de los vecinos, que nadie quería esa obra, que es ve bien que eso permite tener bien el tren y los autobuses y que llevan tres años no son... En, el, en los propios presupuestos la retornalización de la, la, la corredora no lo han hecho, es que no han contado con, con los comerciantes y si no con los vecinos si el futuro si de la sociedad es la retornalización eso yo creo que, que nadie lo puede dudar, pero hagamos las cosas bien, hagámalas con, ajámalas con, ajámalas con, ajámalas con ajámalas cabezas, cabezas. solucionemos el, el, el, el, el mercado central, no quieres hacer el mercado, cosa que yo creo que es un error, da alternativas pero no podemos retornalizar el centro tener ese mambo y la ley de una Uralita de medio del más histórico de la ciudad, y no pasa nada yo creo que es un absoluto error, el planteamiento del equipo de con los es porque, sí, porque sí, sí encima de la mesa, con mucha monedita, es muy subdefensa, se sí pero porque si, sí? pues, y bueno, pues así tanto, no No nos quedan tres años. Pues, pues esto es un planeando aquí en el no. género, pero, eh, si nos llevamos eh, eh, si eh, fuera, 2019 terminada eh, también con un centro comercial que van a a el eh, día en el estadio en los anexos y con un proyecto de otro centro de la Bueno, a la mesa de la ciudad. Pero este proyecto todavía no, no ha en el, el, el interviniente y no nos haga no, no, un pero, anuncio. Pero, pero eh, no, perdón, también se me pasa a el partido de la ciudad. ¿Qué piensa de cómo están gestionando eh, eh, desde el último gobierno el crecimiento de la ciudad? Pues, correcto. Vamos a ver, muchas cosas las que, las que se puede hablar aquí. Yo, yo creo que el equipo de gobierno se ha olvidado de algunas de asociaciones de comerciantes, por ejemplo, los comerciantes, pero los comerciantes no, del siempre, tiempo, no lo digo yo, la de la, la ronda ya que tuvieron. Eh, eh, yo siempre, siempre yo he creído, y yo creo que, que es una persona más sensata, indirectamente de que vote para que queden la que tengamos una moción comercial, supone más pausas de trabajo, pero que se haga bien, que no sirva para deslocalizar el comercio tradicional, que es un problema para todos porque si se pierde el comercio tradicional se pierde la identidad de, de, de un barrio, la identidad de una ciudad ¿no? la, la colaboración, colaboración público-privada la, la que permitió por ejemplo la construcción de la del foro es buena nuestra idea al lado del hospital de Minoapol el, el propio hospital Mino de Minoapol Mino Mino colaboración público-privada eh, los propios eh, parkings de, de todos los bachis del Che todos, todos, todos además todos promovidos por, por el partido socialista son el foro de la colaboración público-privada yo con la que esto es igual igual que las YUC es una colaboración municipal menos mal todos los que dentro de otra que hemos pagado pagar con nosotros y la, la luz, luz del agua y el mantenimiento. Yo, que es, yo creo que es algo bueno. Lo que, es, es que, lo lo que pasa es que creo es que el que gobierno, gobierno, gobierno no que tiene ningún plan. tipo de, plan. No aquí un, no de no plan. aquí No hay un proyecto de, de ciudad. Aquí no hay un plan de ciudad. Aquí no hay un plan de visión de futuro de Elche. De Elche. Aquí, no, aquí, no aquí no hay una voluntad, hay una voluntad real por trazar en un nuevo plan general de la organización urbana. Ni siquiera sí, lo han anunciado. Presentar un plan y estar en otro plan... Aquí los también lo anunciaron. que van a ponerse en... Ahí está la melotelidad y el que cuando quieras en cuando quieran. 2016 vamos, vamos a empezar con el plan. Tirar, tirar, pro. Un un propaganda, pro, un, propaganda, propaganda, propaganda un, el martes, ni la pasaremos la energía de la de troika, por desgracia. No se, no se habrá iniciado un nuevo plan. Yo creo que es aprovechar la llegada del ave. y Que chicas, aquí se está perdiendo el dinero. No es verdad, el plan no solamente es ilusión de ser el de un alcalde. Esto es mi visión lo rumo. Evidentemente, otros que están escuchando el coche no están en el acuerdo conmigo, yo se respeto y seguro que ellos también. entonces de ilusión por mover por sacar adelante, por, sacar adelante por, esto por, por, por, por pensar por juntar la gente ¿cómo ser dentro de 10 años? No? está muy bien en el 20-30 pero 20, en el 20-30 nos 20 11 años hay que hacer muchas 3 cosas, 3, cosas 3, previas 3, pero tenemos la gran oportunidad de se un nuevo plan de la ciudad y aquí no nada como una reunión preparatoria de seguimiento del mercado? de piedra a una reunión en lo que lo más importante que se dijo de la alcalde fue por respecto, por respecto a las casas que los rostros de los totalmente tienen su recurso propio sí, tiene, sí, tiene pues no, ese, no se va no no a la claro eso eso e, lo que es se demostrará es una generación democrática es una democrata democrata democrata. Porque informe no lo ha del el señor presidente. alcalde de su bolsillo es, que fue, es <risas> palado, informe no lo y pagado tú, tú? y lo que pagado yo su la en secretario municipal no tampoco eso es lo que dice él nosotros en esa reunión escuchamos al alcalde de decir, y abro comillas, esto ejemplo, para, para que de los oyentes de digan, no, de decirme, no, de decir, no de Alonso, no, no. Todo lo he hecho, lo he hecho el alcalde de alcalde. No, no, no toda la documentación la pública la tiene que ser accesible a la oposición. Es una barbaridad desde el punto de vista de la transparencia de la transparencia, democracia y de rigores. Porque ese informe está pagado con dinero público nos ha costado 18.000 euros. No existen documentos secretos en nuestra corporación. la oposición ha un documento, documentos, se le tiene que facilitar, por ley, ley de bases de régimen local, el propio reglamento de ordenamiento funcionamiento, y además, avalada por la ley de Y En algún momento el la le le dijo al secretario señor secretario, ¿no? ¿Tiene usted que ¿tiene un de un informe que esto que que eso que digo yo un informe un uniforme que de de de de de de de de de de de de de de de de de No, ni, ni lo, lo han pedido para el ¿Mi pedido, ¿Mi ¿Mi ¿Mi? pedido. ¿Mi sí. hace un mes ni y medio ni informe, ni informe ni nada ¿E -este, este, es, ¿no? este, es, ¿no? este es el trastorno que, no, que nos no, no, bueno, no, no, no, están no es lo, lo mismo. Estoy, los, es los estamos hablando no de ese informe jurídico que el equipo de que que no tiene que ser no para mantener estoy hablando del informe que ustedes tienen de casas el informe público de gabinete abogados cuatro casas la decisión del mercado efectivamente Del mercado. Central. Bien, eh, bien eh, Pablo, no hay mucho más tiempo y, y 2019 va a terminar, tendremos septiembre para de hacer balance, pero, pero sí que me gustaría que nos dijera cómo va a terminar, ¿Cómo va a terminar el 2019 para la oposición, porque hemos visto que hemos muy solo en posición sobre todo sobre ¿Me gusta, me todo sobre todo sobre sobre sobre todo sobre todo que todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo de todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo que todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo absolutamente, solos. solos. O sea, tenemos o el sea, frente al equipo de gobierno, que si no fue si no no fu fu por el nivel, por, por la oposición, ¿no? La oposición, ¿no? ¿Qué, que podemos, la Que podemos, ¿verdad? Part el Partido Popular, part por muy consciente que, que sea, que sea, sea, sea que no te acceder a la información, por eso me la puedes hacer, ¿no? Estamos solos. El día de Ciudadanos, vamos un poquito más atrás. Me gusta mucho el contenido porque tiene mucha información. Es que el Partido Popular a de hoy y Pablo Bruno es alcalde del fundamentalmente la responsabilidad de Ciudadanos, Ocurrió, ¿Qué ocurrió en la de un mes y medio antes de las elecciones? ¿Quién se cree, ¿quién se cree que habiendo quitado un portavoz que ha sido por cuatro años, cuatro años un, mes medio, un mes y medio antes, en abril? ¿Vas a poderlo hacer que tan siquiera conseguir mantener los concejales que tienen los pierden? 20.000 votos, pero nosotros nos mantuvimos, todo pronóstico, todo pronóstico, porque ninguna encuesta nos daba lo los recordaranos, nos en los anteriores concejales, uno falta uno para poder gobernarnos ahora, y nos el mismo error. Después, después de las elecciones generales el palacazo, con el coche que se dieron pues ahora, pues ahora resulta que también, que también y no me de los partidos políticos los ¿no? son partidos, ¿no? partidos políticos los que hemos invitado ¿no? a formar esa ¿no? España ¿Que, ¿no? se, ¿se cargan también por portavoz por nada por así eh, siguen sí, sí, sí, sí. y la gente de ciudadanos es totalmente desorientada desesperanzada y sin sí, saber qué hacer. yo les digo volved a casa nosotros os acogemos a todos y que sí, no vamos a desprobar. porque es verdad que el PP ha tenido momentos muy complicados sí, tú lo sabes perfectamente yo estoy desde del año 87 ¿no? de todos los colores, ¿no? De de que a tipo, tipo, y, y, estamos haciendo y, una oposición y, a la oposición que podamos en torno o sea, a una persona que soy, persona que soy yo, pero que mañana será otra. E, e, e, más, de, de, no, no hay que de los sí, eso siempre Pues Pablo gracias. feliz Navidad y feliz año y A No, es no, no, no, Gracias, gracias. Sí, a nosotros, y nosotros no se vayan porque un minutito para a y nos dirá y enseguida volvemos.